Hoy es un día muy especial y lamentable la situación realmente que no haya más jóvenes presentes, pero agradecemos profundamente la presencia de los jóvenes que tomaron la palabra y que están presentes en representación de sus instituciones. Vamos a hacer en honor a la verdad, memoria y justicia un poquito de historia en este lugar en el que estamos, que es el bloque del frente para la victoria. Hay una gran parte de toda esta verdad que, como a muchos de los que estamos acá, seguramente que hemos tenido historia política de este país, no nos lo contaron, que la vivimos. Recuerdo muy bien esa llegada de Raúl al Colosino del Poder, con mucho entusiasmo, a Raúl Alfonsín representó, él era parte de la Asamblea por los Derechos Humanos y representó en el momento del juicio de las juntas un hecho histórico que todavía nos representa seguramente a nivel internacional. Este, esta instrucción a los fiscales, eh, este juicio con todas las garantías, Como ellos no le dieron a, a quienes asesinaron, a los 30.000 desaparecidos de nuestro país, culminó en el año 85 con condenas a la Junta. Pero desgraciadamente y posteriormente, sin que por ello invalide este acto de valentía coincido, Absolutamente que es que marajó con la Concejal Rodríguez y el Dr. Eduardo Alconcín. Posteriormente, el mismo gobierno o sacó adelante las leyes de punto final y obediencia de vida. Porque es importante esa historia, sobre todo la gente que nos está escuchando, sobre todo porque corresponde en honor a la verdad este espacio y a quien elaborara justamente este proyecto y sobre todo para las generaciones más jóvenes que nos escuchan. Esto impidió que los juicios continuaran para todos aquellos que habían tenido responsabilidades. Estas leyes, después, todavía posteriormente El en, en año 89, bajo el gobierno del presidente Menem, dictó por encima de esto eh, una ley donde, de amnistía, donde dejaba de indulto, donde dejaba por fuera todo tipo de responsabilidad. Y no se podía juzgar seguidamente, no podíamos continuar con los juicios. No podemos no hacer honor a la verdad si no decimos que a partir del 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner se comenzó con una política profunda de derechos humanos por la que él indudablemente no había llegado al poder por eso nadie le había pedido a Néstor Kirchner que fuera presidente para seguir adelante con los juicios de la memoria, verdad y justicia y también coincido que si sí, hubo quienes lucharon e hicieron posible que esto se llevara adelante, fue la permanente lucha de los organismos de derechos humanos y de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Desde el año 2006, donde se derogaron las leyes de obediencia de vida y punto final, se llevaron a cabo y se siguen llevando a cabo juicios por la memoria, verdad y justicia. Solamente en el 2012 se jugaron, ya hasta el 2012, hay causas jugadas a represiones, más de 400 represores han sido jugadas, cuentas gobierno, algunos por supuesto, han muerto por la elevada edad, pero muchos están cumpliendo con en cárcel común no lo podemos dejar no podemos dejar de lado la historia no podemos decir que esto no ocurrió y esto ocurrió sobre todo en estos últimos años de esta administración esto es no para tomar parte de que los derechos humanos son parte de un determinado gobierno o de una determinada administración pero haciendo honor a la historia haciendo honor a la verdad es en este último tramo donde profundamente y comprometido con la causa es que se ha juzgado y se sigue juzgando a los represores de aquella nefasta dictadura, de aquella terrible noche a No por ello invadido desde el principio, indudablemente, de mucha valentía del juicio de las juntas, que fue el puntapié inicial. Pero yo fui y estuve en aquella plaza Cuando la casa está en orden, y salí llorando, era militante. Eso fue terrible, fue doloroso, y terminó con las leyes de punto final y obediencia de vida. Por eso, no quiero empañar esto con emociones personales que no tienen nada que ver, pero realmente hay que decir las cosas como son. Nosotros estuvimos ahí, y muchos de los que están acá seguramente lo recuerdan y estuvieron. Eh, esto no fue fácil fue muy doloroso para cualquier militante de la vida política esto hace mella esto duele, decepciona y nos vuelve a hacer reflexionar pero no para descrever de la política, al contrario para seguir militando, para seguir pensando para seguir trabajando y para seguir buscando, buscando memoria, verdad y justicia En la causa de la ESMA, para seguir haciendo memoria, la ESMA, donde pasaron aproximadamente 5.000 detenidos desaparecidos, en esa causa fueron juzgados, por ejemplo, Astis, el ángel de la muerte, el tigre acosta y, y Caballo, todos a cadena perpetua. Todos cumplen esa condena en cárceles comunes. Ellos fueron juzgados, por decir un ejemplo, por delitos de lesa humanidad, incluido secuestro y desaparición de madres de Plaza de Mayo como Azucena Villaflor, Bianco y Esther de Caracas. El de periodista Rodolfo Walsh, de que hoy eh, fue muy lindo escuchar a uno de los chicos del CFR contar párrafos de esa carta, la, carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh al año del golpe del 76, por supuesto y después detenido, no desaparecido, pero sí asesinado y de las monjas francesas Leonid Ruckel y Alice Dumont de las cuales Astiz, también fue la asesina. ahí cerca, como él decía de 400 condenados, 400 juicios en este último tramo hasta el año pasado, también incluido los de EMA, de represores y esto es muy importante, que cumplen condena en cárceles comunes. Es por esto que nuestro país, junto con el juicio de las justas, está a la vanguardia en el mundo internacional, a la vanguardia de lo que tiene que ver en políticas de derechos humanos no hay precedentes, ni siquiera en el resto de Latinoamérica porque esto no sucedió solamente acá en el resto de Latinoamérica también hubo golpes militares también hubo desapariciones también hubo asesinatos lo que seguramente no hubo de manera sistemática, programada, planificada fue la apropiación de bebés esta causa Es justamente por la que muchos de los petocidas fueron juzgados. Hace poco, hace muy poco tiempo, tenemos, tuvimos la alegría de tener la recuperación de la nieta 110. Faltan muchos, faltan como 400 nietos recuperar, pero estamos en el camino. Esto no es menor, menor esto hace a la memoria de los pueblos. Esto hace a que seamos mejores si realmente miramos el, la historia desde un punto de vista crítico y con el ánimo de decir la verdad. Los juicios contra los genocidas fueron llevados a cabo en un debido proceso, con todas las garantías, como corresponde al Estado democrático. Garantía que, por supuesto, ellos no le dieron, a quienes asesinaron, a los hijos de las madres, a los nietos de las abuelas, no le dieron la posibilidad. Ellos fueron torturados, fueron asesinados y utilizaron la figura de desaparecidos. La figura de desaparecidos fue creada por Hitler. Hitler. Él daba expresas instrucciones con respecto a esto porque era la mayor desesperación a la que puede arribar cualquier persona que busca a sus familiares. No saber si está vivo, no saber si está muerto, no saber dónde están enterrados sus restos. Solamente es un desaparecido. Esto utilizaron nuestros militares. El delito de lesa humanidad. al que nuestro país adhiere a través de tratados internacionales con el Código Penal vigente, sí. es uno de los peores delitos al que podemos asistir los seres humanos. Nuestro país fue víctima durante casi diez años de dictadura. de estas desapariciones el profundo dolor no se tiene que transformar y no se transformó en odio ni en revancha siempre se pidió justicia siguen por supuesto los juicios y faltan mucho por hacer en memoria de y justicia pero el camino que comenzó Argentina con aquel a las juntas militares y en estos posteriores juicios memoria, verdad y justicia ya no tiene marcha atrás y somos ejemplo en el mundo lo cual me parece que tenemos que enorgullecernos todos los argentinos para terminar y en un pequeño fragmento de la carta abierta a la junta militar del periodista Rodolfo Walsh voy a leer un pedacito, parte de la concepción y de la valentía que él tenía a elevar esta carta abierta a la Junta Militar en el año 77 al año de la instauración del terrible golpe. Con respecto a la AAA a la que la Junta Militar al día dijo las tres A son no hoy las tres armas, había que decirlo. Por supuesto, les costó la vida. Y la junta que ustedes presiden no es el pie de la balanza, entre, no está en el medio, no son justamente los que deciden, entre violencias de distintos signos. No es el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror, que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Rodolfo Borch, Carta Abierta a la Junta Militar, 1977. Estas personas, junto a las madres, junto a los organismos de derechos humanos, junto a las abuelas, junto a hijos y junto a los que todos, partidos políticos, militantes, organismos, Seguimos peleando y seguimos convencidos, no importa el color político que tengamos, que es importante para la sanidad de un país, la memoria, la verdad y la justicia. Y ha hecho historia y va a seguir haciendo historia. Como un ejemplo de que tenemos que estar orgullosos. Argentina se mira y dice la verdad acerca de su historia. De eso creo que debemos estar todos orgullosos, todos los argentinos. Muchas gracias.